Y ahora vamos a presentar eh, nuestro destacado en el día de la fecha. Es una, una obra que re, trata sobre una experiencia muy sensible y profunda. Y cuando digo profunda me refiero a una obra que sabe dónde va, que tiene que denota digamos, una investigación muy fuerte sobre los temas, con una posición tomada, que tiene un montón de capas eh, para, para charlar, que sin lugar a dudas no vamos a llegar a, a hablar todo esto en esta entrevista telefónica que es muy cortita. Pero es una obra que trata de la niñez, Eh, del sujeto hablante, del lenguaje, de los sentidos y está llenísima de recursos, estamos hablando de Tarabust y por eso quiero presentar a Julia Ibarra que estamos en comunicación, acá te saluda Carla Fernanda y Nahuel Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola Julia, Hola. bienvenida a Ofrendas Urbanas Bueno, muchas gracias, gracias por el recibimiento Gracias a vos por atender y le mandamos <ríe> también un saludo muy grande a Carlos que sabemos que está ahí pasando por un, un, un problemita físico, ¿no es cierto? Sí, sí. Le mandamos un saludo. Bueno, gracias, <risa> le va a llegar. Bueno, Julia, eh, yo tuve el placer de ir a ver esta obra hace unas semanas uh -huh. eh, y me preguntaba y me parecía interesante charlar sobre, eh, eh, no sé, cuando la veía me preguntaba sobre el desafío de abordar un tema tan complejo y tan uh -huh. poco tratado en, en el arte en general y bueno, y en el teatro sobre todo, y ¿cómo cómo surgió esta obra? Que cuentes un poco eso, los orígenes, las inquietudes y, y, y la propuesta. Este, bueno, eh, esta obra surgió un poco, eh, siempre este, nos inquieta el tema de, de la mirada del adulto sobre el niño mm. y viceversa, y, y así fue que nos pusimos a indagar y a trabajar eh, Y resultó esto que, que es Tarabuz, que mm. también es una obra... Primero nos dejamos empapar por lo que nos pasaba, ¿no? Porque también quizás es un tema que eh, es fácil de intelectualizar. Exacto. Está muy pero... muy académicamente investigado, pero no llevado a otros ámbitos. Claro, y a nosotros, bueno, en realidad porque... Nosotros manejamos el lenguaje de, del objeto y de los títeres y nos parecía como que era una dupla interesante esto de qué le sucede al niño y al adulto en relación con él. Uh -huh. eh, y, y nos parecía que el lenguaje de, del títere daba perfecto con esto que queríamos contar. ¿Querés contar un poco de lo que se trata la obra? Por, por si yo, bueno, no, no, la, no la abordé en detalle para los oyentes. Ajá. Bueno, es una obra que habla de eh, un niño que nace y no tiene nombre. Uh -huh. eh, un niño al que sus padres lo llaman Eso. <risa> sí, me encantó y, eso. <risa> y ah, bueno, a este niño, uno estos padres... Lo van cargando de cosas, le van dando como máximas eh, de lo que él tiene que ser uh -huh. eh, por ejemplo, le dicen que no es un niño que no habla eso eh, y le, le, lo van así como dándole cosas como un digamos una partitura de lo que él puede y no puede hacer uh -huh. sí. Claro. Y este niño se transforma este eso en un niño objeto manipulado por los padres uh -huh. que después eh, se produce un punto de inflexión cuando él está con sus padres que se va de vacaciones y está a punto de ahogarse, de morir. Uh -huh. Y luego de esta experiencia traumática, él habla, eh, uh -huh. que en realidad no sabemos si sí, quizás ya antes él hablaba pero con esto que le sucede este trauma él bueno puede eh, emitir sonido emitir palabra claro y eh, juli nosotros veíamos que es una obra que está llena de recursos no es cierto hasta como decías los títeres las máscaras hay muchas texturas en la escenografía y sonidos, colores Eh, es un mundo en el que te metes así medio de cabeza y cómo, cómo fue un poco la construcción de este mundo tan mágico este bueno nosotros los titiriteros ya te digo partimos mucho de lo que es de lo que ofrece el material en sí uh -huh. este quizás esa es la diferencia con el teatro de actores que uno por ejemplo para uno no es lo mismo trabajar con una tela que por ejemplo con un trozo de madera o un trozo de masa uh -huh. eh, entonces primero partimos de ahí no que con la idea de trabajar con género, con tela y bueno le hicimos la propuesta a Sara Bande uh -huh. quien es quien nos hizo la realización de las máscaras, el vestuario y todo lo que es son digamos que también es parte de la escenografía y bueno así es que Digamos, eso fue lo que... de ahí partimos. Claro. Y, Julia, bueno, vamos a recordar que, que vos sos la codirectora y también la asistente general de esta obra Tarabust sí. eh, Y que los actores y también directores son Daniela Fiorentino y Carlos Peláez. Peláez, sí. ¿Cómo fue laburar ahí con ellos en tanto actores, también directores, y que ya venís trabajando, entiendo, con ellos hace un tiempo? sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, en realidad había trabajado con Carlos, yo uh -huh. antes. A Carlos lo conocí en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Y en realidad fue una experiencia hermosa y súper fructífera. Porque, bueno, si bien los tres somos titiriteros, venimos de mundos eh, que nos nutren a, a los tres entre sí y tenemos miradas similares de lo que queremos contar, de cómo queremos contar una historia. Uh -huh. Y también trabajamos con Lucas Marín, que hizo la asistencia artística, él es artista plástico, Daniela también es artista plástica, y Carlos también, además de titiritero, psicólogo. Ah, con razón, ahí se entiende todo. <risa> <risa> y seguramente tuvo asesoramiento de psicólogos esta hora, porque no, no hay forma, sino no. Claro, y además, bueno, los chicos son eh, súper estudiosos, ¿no? Uh -huh. Como eh, eh, esa es la realidad. Y fue, fue hermoso, un uh -huh. trabajo que primero se escribió el texto, esto que te contaba, que, bueno, queremos hablar de la niñez, sí. cómo hacemos para hablar de la niñez. Los chicos escribieron el texto y yo, enseguida que empezaron a ensayar, me sumé a los ensayos con una mirada más de afuera, más de la totalidad porque a veces cuando estás metido en algo eh, cuesta mucho hay cosas que y más en el teatro de títeres necesitas mucho la mirada de afuera eh, uh -huh. porque el, el objeto cuenta por sí solo tiene como su propia ley uno imagina una cosa con el títere y después cuando la llevas la pones en concreto a hacerla no, no funciona Claro. O sí, o funciona otra cosa, eh, eso, ¿no? Como sí. pero una experiencia así súper gratificante y en... de mucho aprendizaje para mí. Sí, en una sala también muy linda ahí en, en Pan y Arte, que bueno, ahora acaba de, de, de terminar, digamos, esta temporada, pero vamos a estar atentos a, a cuando sí. vuelvan a presentarse, por favor. Eh. Bueno, ya les vamos a avisar, ahora los chicos sí. se van a Tenerife. Ah, mira qué bien. Sí, así que muy bien. Bueno, sorte. a su retorno estaremos en contacto entonces para seguir, bueno, difundiendo un poco esta obra de arte tan tan sensible e interesante. Muchas gracias, bueno, Julia. No a ustedes. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Chau, chau.